Oh, a eh, aquí hay una señora muy especial que te quiere felicitar el cumpleaños, así que la voy a dar paso para que te felicite y, y después continúo yo con mi felicitación. No, pues. Happy birthday, no sé qué. Barry, no, no. no soy ya nada, coño. Happy birthday tuyo, yo, maricón eres tuyo doble a la soy yo soy como la pannicoja hoy te veo bueno espero que te haya gustado la felicitación de carmen de mairena y nada pues eh, lo dicho felicidades que cumplas muchos más espero que lo estés celebrando por todo lo grande allí y que cuando volváis aquí lo celebremos Y nada, disfrutarlo mucho También eh, un besazo para ti Y otro para Íñigo Que pobre hombre, le felicito tarde Pero pero bueno Lo que importa es la intención no eso dicen. <risa> Nada chavales, lo he dicho Que por aquí se está mucho de menos Y ahora voy a dar paso a otro grupo muy conocido por vosotros Que, que bueno que, que te va a felicitar también y chas, Hoy estás llena de gente famosa que te felicita eh, Nada Un besito enorme